Para charlar o n esta mañana, ¿qué tal Ariel? ¿Cómo le va? Josué Neira i g u a l t e lo saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, tratando de mencionar de qué se trata esto que se presentó el día viernes、eh, y el banco de instrumentos musicales. ¿Cómo le podemos contar、sí. al vecino o vecina cómo funciona? ¿Cómo está la idea esta, Ariel? Bueno, en principio es algo que venimos trabajando hace mucho.、Eh, es una idea que. que Surge justamente de este diagnóstico del que ustedes comentaban recién, antes de que, de que me pasen al aire. ¿Mm? Eh, hay muchísimas familias en, en todo el territorio provincial que, que tienen a sus hijos, a sus hijas、eh, en escuelas, algunas escuelas oficiales, escuelas de arte oficiales, otras que son privadas, pero siempre el, la problemática de la adquisición del, del instrumento, sobre todo para empezar, Eh, es algo、eh, muy complejo porque también en algunos casos los instrumentos son muy caros y se hace difícil、eh, realizar esa inversión cuando, cuando no se sabe si el chico va a ir una clase o 10, o va a hacer、eh, s u b i r a ese instrumento, o después se va a cambiar de instrumento. Bueno, nosotros lo que venimos a generar aquí es la posibilidad de que、eh, a nivel provincial, para todo el territorio provincial, se Genere un banco de instrumentos que van a estar、eh, muchos de esos instrumentos van a ser nuevos van a, estar a disposición de, de durante un año de esas familias que、eh, los necesiten. Se le entrega Entonces, como un comodato, digamos, un comodato, exacto. Es un comodato por un año, renovable por un año más. Y, y también, yo digo, la mayoría van a ser nuevos en el principio, sobre todo porque vamos a realizar desde el estado provincial una inversión de dos millones de pesos en. En compra de instrumentos nuevos, pero también, pero también、eh, aquellas familias que, que tienen un instrumento en desuso en su casa, ese instrumento muchas veces necesita algún tipo de restauración, de reparación. Bueno, lo más usual es que haya una guitarra, hay que cambiarle las cuerdas,、eh, tal vez pintarla. Bueno, nosotros también vamos a aceptar en comodato、eh, la tenencia dentro del banco de instrumentos para que esa familia. Puedan colaborar también con otros que, que, que necesiten el instrumento.、Uh -huh. ¿Y, ¿Y ahí quién va a hacer la parte de lutería, digamos? ¿Dónde va a estar centrado? ¿En Vierma, en Fisque, en Bariloche o no? ¿Cómo está pensado? Bueno, en, en, tenemos un registro nosotros de, de artesanos luthiers que, que están distribuidos en toda la provincia.、Ah, no quiero nombrar a ninguno en particular porque por ahí se me enoja alguno, <risa> pero sí, hay gente que trabaja muy bien en Vierma, hay gente que trabaja muy bien en Valle Medio. Gente que trabaja muy bien en la zona de Bolsón, p a r i l o c h e así que hay mucha, hay mucha posibilidad digamos, de i g a m o s d tener cerca a alguien que restaure instrumentos. A ver si entiendo bien.、Eh, por ejemplo,、eh, mi abuelo tocaba la trompeta, no la uso, no la toca nadie, y por ahí capaz que、eh, puedo darla en comodato o dársela al banco de instrumentos para que alguna familia en Río Negro, con la custodia、no、o la seguridad de que el Estado va a garantizar que ese instrumento vuelva en algún momento si es que tiene que volver. ¿Es así? Exacto, exacto, sí. Sí, sí, aquellos que quieran realizar la donación, por supuesto que pueden hacerlo. Los que requieren dejarlo e n c o m o d a t o también lo pueden, lo pueden generar. Las、uh -huh. dos posibilidades. Y para acceder al instrumento, ¿de, de qué instrumento estamos hablando? ¿Qué, qué será? á t r o m p e t a Digo, sigo con la t r o m p e t a pero puede tipos, ser guitarra, p u s í sí, no solamente instrumentos sinfónicos, porque surgió también esta confusión, lo aclaro, porque es, este es un programa que va a depender de la Orquesta Filarmónica、uh -huh. Río Negro. Eh, no solamente son los instrumentos que se pueden encontrar en una orquesta filarmónica, pueden ser los instrumentos que ustedes mencionaban de sonoridad andina, que e l l o s trabajan mucho con, con quenas,、claro. eh, charangos, sicus,、eh, bueno, todo tipo de instrumentos. Por eso decimos que en algunos casos los instrumentos son más caros y otros son instrumentos un poco más accesibles, pero bueno, el banco va a contener a todos.、Uh -huh. Ya se compraron 80, tengo entendido. Todavía no los tenemos, sí, ya está el expediente caminando, así que vamos a, a pronto a hacer la presentación de esos instrumentos. ¿sí? ¿Y las familias que quieran estar ahí el, Sería como una especie de lista de espera de instrumentos, ¿dónde tienen que inscribirse? ¿Cómo hacen? Hay un formulario que va a estar en línea a partir del 9 de marzo, decir, a partir del próximo miércoles, tanto para ser receptores de un instrumento como para ser donantes de un instrumento, cualquiera de las dos, de la, de las dos opciones. Pueden inscribirse en ese formulario online que está en la página cultura.rionegro.gov.ar a partir del próximo miércoles.、Uh -huh. En el marco del año de infancias y juventudes, esta va a ser como la actividad fundamental y va a haber otras más. Es el primer programa. En realidad, nosotros a todos los programas que ya veníamos haciendo lo s vamos a focalizar mucho más. En infancias y juventudes, pero también hay presentaciones nuevas como este, por ejemplo. Este programa es, es el primero que presentamos de todo el año para dedicar específicamente a los niños, a, los ni a las niñas, pero también、eh, vamos a tener、eh, otro tipo de actividades: muchas funciones de teatro, muchísimo trabajo a nivel musical, en lo infantil, en el lo juvenil, los encuentros. Culturales, vuelven los encuentros culturales rionegrinos para jóvenes. Así que, bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo del año una enorme cantidad de tareas, focalizando los dos grupos etarios que nosotros entendemos que fueron de los más,、eh, de, lo, de los que más sufrieron la cuarentena. Fueron dos años de aislamiento, dos años donde no se podía ver con sus amigos, no podían realizar sus actividades, tuvieron que reorganizar su vida en torno a las pantallas. Bueno, todo lo que tenga que ver con actividades que, que vuelvan a permitir la socialización de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes, van a ser motivos de, de, de presentaciones y de inclusiones en, en este año cultural de las infancias y las、uh -huh. juventudes. Ábalos tiene reunión de equipo de cultura esta semana, ¿no? En, ahí h a n me imagino, el balance de todo lo que fue el verano. Nosotros todos los, todos los meses, siempre、eh, dentro de las dos primeras semanas. Tratamos de que sea los martes, no lo logramos siempre. Tenemos, por ejemplo, bueno, mañana, justamente por ser 8 de marzo, no lo podemos hacer.、Mm -hmm. eh, lo vamos a hacer este próximo jueves. Y sí,、eh, todos los meses, dentro de la, del marco de la primera segunda semana, realizamos una reunión de gabinete de la Secretaría de Estado para, para planificar, para, para ver detalles de lo que se está haciendo y, sobre todo, también para charlar. De política cultural, porque es importante estar actualizado con todo lo que lo que requiere. Es, tenemos un equipo que, que tiene mucho territorio, que recorre la provincia, y bueno, en ese camino, obviamente que, que hace falta estar al día con lo que se está viendo todo el tiempo. Así que vamos a hacer este, este, este próximo encuentro en San Antonio, y hemos hecho en otros lugares, hemos hecho en Chel o b hemos hecho en Cinco Saltos, en el Río Colorado, bueno, hemos ido. Recorriendo algunas ciudades, a veces lo hacemos solo en Birma, e、eh, esta vez nos toca en San Antonio. ¿Se cerró el verano cultural así de, este, como tal? Sí, ya está, se acabó. Se cerró el verano, cerró el verano y, y, y empalmamos con el, con el mes de la mujer, con todo lo que significa actividades de espectáculos, actividades recreativas, así que ya arrancamos con eso el fin de semana pasado.、Ah, bueno, á v a l o muchas gracias por estos minutos, abrazo bueno, grande. Un abrazo a ustedes, gracias a ustedes. Ariel Ábalos, el secretario de Cultura, hablando de esta iniciativa. El Banco de Instrumentos, atent y te p u e d e s inscribir al Banco de Instrumentos entrando al formulario que está en el área de cultura de la provincia. Este Banco de Instrumentos va a permitir para que puedas este, acceder a aquel instrumento que por ahí capaz que no lo pueda acceder de otra forma.